Es miércoles 11 de mayo... ...volvemos a tener un día de verano por delante... ...alcanzaremos una máxima de 24 grados... ...y los cielos seguirán despejados... ...¿se avanza en mejorar la seguridad en las pedanías?... Pues esta será una de las preguntas que lanzaremos en nuestro programa a los vecinos del Camp de a través de la plataforma veins alerta tras conocer el balance que ayer realizó el equipo de gobierno sobre la unidad rural. Transcurridos los primeros seis meses desde su puesta en funcionamiento, nos dijeron en ese balance que los delitos contra el patrimonio se han reducido. Esta es la noticia que llevamos hoy en portada en un programa en el que conoceremos al nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, del de Che Joaquín López, al que preguntaremos sobre los problemas que más preocupan a los ciudadanos, que piensan más en cómo sobrevivir a esta inflación tan disparada que en la implantación, por ejemplo, del tranvía, la cesión de la dama o la rehabilitación del mercado. No obstante, hoy, en la tercera hora de nuestro programa, analizaremos estos asuntos que siguen en el debate político y también en la agenda electoral con los periodistas Genoveva Martín y Pablo Serrano. Este es el contenido a grandes rasgos de la glorieta de un día en el que nos apetece comenzar pues echando balones fuera, ¿no te parece Antonio? Como hacen todos. Venga, Los vale. políticos, perdón. <risa> eh, deberían preguntarle a los eh, al trío roquero, a los de gabinete Càliga que todavía están por ahí, deberían preguntarles cuál es la fórmula para salir de más de un embrollo. Mira a quién le echan la culpa. ¡Claro! La culpa fue del cha que tú me invitaste a bailar. Bien, pues con esta canción de fondo comenzamos eh, destacando los las noticias en nuestros titulares. Lo hemos dicho, en portada llevamos ese balance de la unidad rural. Dijeron ayer que los delitos en el Camp Delch de bajan tras ese refuerzo del dispositivo de seguridad, según señaló el concejal del área en el balance del trabajo de la unidad rural de la policía local que se puso en marcha hace medio año. Esta unidad cuenta con 12 agentes en la actualidad, pero el concejal Ramón abat anunció que se ampliará se va a ampliar con seis agentes más a lo largo de este año con el fin de dotar de más recursos para combatir los delitos en las pedanías. También hablaremos de la ocupación hotelera, que ha alcanzado un 76,5% de ocupación en el mes de abril, 22 puntos por encima de 2021. Las semanas y los eventos deportivos y culturales han hecho de abril un mes rentable para los hoteles de la ciudad. Con estos buenos datos, el pronóstico para el sector de cara a este mes de mayo es favorable. y en el complejo cultural de San José en la sala Orden Tercera pues se acoge una exposición destacada de Zabaleta y Miguel Hernández. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Diputación de Jaén para la cesión de la exposición Versos sobre lienzo, una actividad promovida por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández con las 13 obras del pintor Rafael Zabaleta hermanadas con 13 versos del poeta Miguel Hernández. Esta noche tenemos fútbol en el Martínez Valero. elche El Elche puede sellar la permanencia esta noche en el partido contra el Atlético de Madrid en casa. Las últimas bajas para este encuentro son las únicas, las de Ezequiel Ponce por sanción y la de Gonzalo Verdú por eh, lesión. Ayer Francisco, el entrenador del Elche, reconoció que admira a su rival al cholo Simeone, del que dijo que es el mejor entrenador del mundo, pero aseguró que que esta noche su equipo saldrá al terreno de juego concentrado solo en obtener la victoria. En Teleelch, radiomarca La Glorieta. ...el programa que madruga contigo. 7 de la mañana, cinco minutos... ...comenzamos el relato informativo de la mañana... ...con maría Alonso. Y lo hacemos eh, diciéndoles que hace seis meses... ...se puso en marcha la Unidad Rural de Seguridad... ...de la Policía Local con un objetivo... ...dar protección y seguridad... ...a los ciudadanos de las 30 pedanías del municipio... Se hizo balance ayer de la actuación de este cuerpo de seguridad y desde la policía local aseguran que está dando sus frutos. Nos amplía la información hoy nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, ross Pues en el pasado mes de octubre la unidad rural de la policía local, como bien decías, comenzó a dar servicio a las 30 pedanías de la ciudad en un único turno de 7 de la tarde a 3 de la mañana. Y en estos seis meses se ha reforzado sobre todo la seguridad y el permanente contacto de los agentes policiales con el tejido vecinal del Camp Delch, de que de manera coordinada han intercambiado información y contactos para facilitar la actuación de los policías durante estos meses. Y precisamente, la plataforma VeinsAlerta ha jugado un papel muy importante en la actuación de la unidad rural, porque a través de los ciudadanos los agentes han podido conocer en todo momento las preocupaciones e inquietudes de los vecinos y actuar así con más rapidez y eficacia. Y el intendente de la policía local, Israel Marco, asegura que los datos recogidos en los últimos meses que recopilan tanto el número de hechos ocurridos como el número de llamadas por sospecha afirman que se aprecia un significativo descenso de robos y hurtos relacionados con el medio rural y que en definitiva la situación en el Camp Delch es tranquila. Además, el edil de seguridad ciudadana Ramón Abad Hizo oficial ayer que el Cuerpo de Unidad Rural, formado actualmente por 12 agentes, pasará este año a estar formado por 18, tras una ampliación de 6 nuevos miembros que se incorporarán, según ha dicho, de forma inminente a la unidad. Y ahora, arroz escuchamos primero a Israel Marco, intendente de la Policía Local, y luego al Edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Continúa en descenso el número de, su de sucesos, hurtos y robos, le decía... Eh, relacionados con el, con el medio rural. Eso para nosotros sí es muy importante. Como ven, la línea de tendencia es a la baja y hoy los números que manejamos tanto Policía Local como Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, nos hacen llegar a la conclusión de que la situación en el campo del Che es tranquila, es estacionaria y, bueno, y nos lleva a seguir trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo. Seguimos con más declaraciones de Ramón Abad, eh, pero de otro tema, porque a propósito de la idea del mercado central que presentó el lunes el Partido Popular, centrada en rehabilitarlo y en suprimir el provisional de la avenida de la cuna Valenciana, Ramón Abad eh, se sorprendió de que los populares hayan iniciado tan pronto la campaña electoral y ya no quieran saber nada de Apartheza, esa empresa adjudicataria del rescindido contrato para la construcción del mercado. Eh, Ramón Abad dice que con ironía ha dado la bienvenida al consenso después de presentar un proyecto con un boceto idéntico al que presentó hace unos meses el gobierno local. Bienvenidos también eh, al sentido común y a la estrategia de construir, a la estrategia de consensuar, porque parece ser que ya el Partido Popular abandona esa estrategia de la confrontación, ya no quiere saber nada del proyecto de Aparcisa y habla de un proyecto de mercado central que es idéntico al que presentó el equipo de gobierno hace meses aquí en esta sala eh, con un boceto inicial. Pues hablamos del Partido Popular porque su portavoz en nuestro espacio Telenit Entrevista de ayer defendió su proyecto de ciudad que presentó, como ha dicho Ramón Abad, ...este pasado lunes... ...Ruz se comprometió a pedir... ...a su presidente Núñez Fejo... ...el regreso de la Dama de Elche... ...porque servirá para integrar... ...las colecciones de la Alcudia en el MAE... ...y rentabilizar así... ...de una vez por todas... ...el potencial cultural de esta ciudad... ...lo escuchamos. Por eso lo de tanto de la cultura... ...porque es que yo, de verdad... ...no es por hacer... Eh, eh, ...comparativas... ...pero yo, yo creo que no hay ninguna ciudad... ...en el conjunto de la Comunidad Valenciana... ...que tenga la brutal oferta cultural... ...que tenemos nosotros... ...potencial... ...que no real... Pues todo esto va a servir. Y la dama, por supuesto, voy a tener a Alberto Núñez Fijón en el Senado de compañero. No te quepa duda, además siempre que me ven me dicen, ¿cómo va la dama? Sí, sí, es bastante significativo. No te quepa duda que vamos a existir desde el primer día, señor presidente... En Elche necesitamos, eh, creo que es algo bueno, creo que es algo necesario para la ciudad de Elche por lo afectivo, lo emocional y las oportunidades que puede implicar la dama. O sea, como ves, son frentes abiertos, ideas absolutamente abiertas, pero que forman parte de un proyecto de ciudad que queremos con el que queremos seducir a los invicitanos. También en el espacio de Marga García, en ese Telenite Entrevista, Pablo Ruz insistió en la implantación del tranvía sin entender los motivos por los que el equipo de gobierno sigue oponiéndose... ...a esta infraestructura. Es que nosotros tenemos un proyecto... ...y el actual equipo de gobierno no tiene nada... ...ellos van contando descontando los días... ...van asalto de matas... ...pues ya sabemos lo que ha pasado con el Nerling Factory... ...que ahora era Correos, en fin... ...ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones... ...oponerte al tranvía... ...oiga, nadie que ame a Elche se puede oponer al tranvía... ...nadie que quiera esta ciudad que entienda que es una oportunidad para todos, sobre todo para saldar una deuda histórica con elche, se puede oponer al tranvía, se ha opuesto el equipo de gobierno. Me parece una temeridad y de una irresponsabilidad absolutamente evidentes que también damos una cuenta de que han llegado al final al final de un ciclo, ¿no? Y al margen de esta entrevista realizada en los estudios de Teleelche, el portavoz popular Pablo Ruz solicitó ayer en rueda de prensa un otro pleno extraordinario al equipo de gobierno, en esta ocasión para reprobar al gobierno de Pedro Sánchez ante el nuevo hachazo al trasvase Tajo Segura. Según Ruz, el PSOE ha abierto una guerra sin cuartel contra nuestra provincia, que dice está sufriendo día a día las decisiones de Sánchez. Hemos llegado a un punto en el que la disyuntiva es la siguiente, o agua o Partido Socialista. Y así se lo hemos trasladado hoy a los regantes a través de la reunión con Riegos de Levante. El Partido Socialista se ha propuesto como objetivo político eliminar, destruir el acueducto Tajo Segura, que es fuente de vida, que es fuente de esperanza y que genera prácticamente 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la provincia de Alicante. Pues seguimos con más problemas para el sector de la agricultura... ...porque en el Senado Compromís a través de su senador Carles mulet ...preguntó ayer a la ministra Teresa Rivera sobre las medidas que se van a adoptar... ...para permitir una transición sensata en el tratamiento de los restos de podas agrícolas... ...tras la entrada en vigor de la nueva ley que prohíbe las quemas. Una nueva ley que según las asociaciones agrarias, como ya informábamos ayer... ...es injusta y contradictoria para los agricultores... ...según denunciaron las propias asociaciones. Mulet lamenta que la ministra no quiera emitir una circular... ...para evitar las sanciones que se impondrán... ...por las quemas de restos vegetales... ...y advierte que no se puede castigar más a este sector... ...por lo que ha reclamado sin éxito... ...que sólo se prohíba y sancione... ...después de subvencionar y garantizar trituradoras para todos. Y pasamos para hablar de buenas noticias, por ejemplo, la Semana Santa ha contribuido a la recuperación turística en elche durante el mes de abril. Pese a que el buen tiempo no ha acompañado siempre, la ocupación hotelera ha alcanzado un 76,5%, gracias también a eventos culturales como el Salón del Manga y Cultura Japonesa que se celebró en IFA. Nos cuenta más detalles de esta información nuestra compañera Iziar Martínez, que nos trae todos los datos. Buenos días, ross Abril ha sido un mes positivo para los hoteles de la ciudad. Con una tasa de ocupación de más del 76% se ha superado en 22 puntos el registro de hace un año, aunque aún por debajo de las cifras anteriores a la pandemia. En cuanto a la rentabilidad, los indicadores también han sido favorables un mes más y el precio medio por habitación alcanzó los más de 60 euros, superando los 48 de abril de 2021. A estos buenos resultados ha contribuido la Semana Santa, que para algunos establecimientos hoteleros supuso el lleno, pese a que el buen tiempo no bueno, acompañó todos los días, y acontecimientos deportivos, como el Partido el partido de la Selección Española de Balonmano Femenino Juvenil o el Open de la Comunidad Valenciana de Natación Adaptada. También sumaron viajeros a la ciudad y a nivel cultural de Salón del Manga y la cultura japonesa celebrado en IFA. La evolución de la ocupación hotelera permite afrontar con optimismo el mes de mayo y desde de AETE consideran que es momento de avanzar en la mejora de la capacidad de la ciudad como destino y en invertir decididamente en la promoción de Elche en mercados nacionales e internacionales. Y nos trasladamos ahora a la Sala Orden Tercera en el Complejo Cultural de San José, en el barrio del Pla, porque acoge hasta el próximo mes de julio la exposición Versos sobre Lienzo, compuesta por un total de 23 obras y poemas del pintor Zabaleta y del poeta Miguel Hernández. Marga García, nuestra compañera, nos explica por qué esta exposición ha llegado a Elche. Buenos días. Muy buenos días, Ros. La Sala de la Orden tercera coge hasta el próximo mes de julio la exposición Verso sobre Lienzo, promovida por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández. Una exposición compuesta por 13 obras del pintor Rafael Zabaleta, hermanadas con 13 versos del poeta Miguel Hernández. Una exposición que llega a Elche tras la firma de un convenio entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Elche. Aunque ambos artistas no coincidieron en el tiempo, se muestra una gran conexión entre sus obras en las que se denuncia la pobreza y se describe una sociedad de campo muy sencilla y de la época. Además, a cada obra y poema le acompaña un código QR que cualquier visitante puede utilizar para escuchar los versos desde su dispositivo móvil. Pues escuchamos a la concejal de Cultura, Marga Antón... ...hablando precisamente, tras la firma de ese convenio... ...sobre el contenido de esta exposición. es que Esta tarde será la, la inauguración oficial al público... ...y a continuación habrá una, una interpretación... Es, ...se combina la danza con eh, también recitar poemas... ...a cargo de Begoña Olavide, aquí detrás, en el Espacio Hernandiano... La exposición se inaugura a las 7 y luego a las 8 eh, tendrá inicio esta representación que vendrá a poner el broche de oro a este magnífico día y a la inauguración de esta exposición. Y el pasado mes de abril se celebraron las elecciones para renovar la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche... ...y la única candidatura presentada, la encabezada por el periodista Joaquín López, fue la proclamada por unanimidad en la Asamblea. De esta forma se cierra la etapa de Bernardo Sánchez al frente de esta asociación. Hoy entrevistaremos al nuevo presidente Joaquín López, quien nos contará que el principal problema del asociacionismo en Elche es, en estos momentos... Su envejecimiento no se ha logrado implicar a los jóvenes y es clave revertir esta situación si se quiere garantizar la supervivencia de las asociaciones como la herramienta más democrática para trabajar por mejorar la ciudad y las pedañas. Esa falta de implicación en el mundo asociativo y vecinal de la juventud está haciendo una mella profunda en en el mundo asociativo y vecinal. De, de qué quiero decir con ello pues la media profunda es que la mayoría son personas ya jubiladas con muchísima historia sobre sus hombros pero con una ausencia rotunda con relación a la digitalización Y en los últimos años la LGTB-fobia ha ido en aumento en España. Cada día se conocen nuevos casos en un país considerado pionero en el reconocimiento, protección de los derechos civiles y referente a nivel global en la defensa de este colectivo. El último caso lo conocimos este fin de semana. El propio concejal de Igualdad, Mariano Valera, denunciaba el ataque homófobo sufrido por ir de la mano de su marido por la calle para mostrar un mensaje de repulsa y rechazo a estas actitudes y a la vez de apoyo a las víctimas y de compromiso con la LGTBI, pues el próximo 17 de mayo se va a leer un manifiesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Al mismo tiempo se repartirán ...entre los institutos de secundaria... ...un lote de libros sobre esta temática... ...irá acompañado también de acciones... De, ...para dar visibilidad al colectivo... ...y para prevenir cualquier actitud violenta... ...o de rechazo en el ámbito escolar... ...escuchamos al concejal de Igualdad, Mariano Valera. Os animamos a la ciudadanía al completo... ...a que pueda participar de este... ...de esta efeméride, de este gran día... ...de este día de visibilidad... ...que todas y todos queremos... ...manifestar en contra de la LGTBI-fobia... ...y sobre todo de seguir trabajando... ...por una ciudad más diversa... ...como es nuestro municipio ilicitano. Y la Asociación Valenciana contra el Cáncer... ...ha publicado su informe del pasado año... ...recoge que se han triplicado... ...las necesidades psicosociales... ...de los pacientes oncológicos... ...advierten que el malestar emocional... ...de pacientes y familiares es creciente... ...y se ha traducido en un incremento de las atenciones. Afirman que la coyuntura económica también ha agudizado la vulnerabilidad de los hogares con cáncer. En 2021, los, las trabajadoras sociales han realizado casi 3.000 atenciones, un 70% más que eh, antes de la pandemia. La asociación asegura que la situación puede agravarse este mismo año. Y los estudiantes de Erasmus del Instituto Nidel Alba han recorrido, ayer recorrieron las calles y lugares emblemáticos de la ciudad para aprender la historia de elche fuera de las aulas y de los libros. Se trata de alumnos procedentes de Rumanía, Grecia, Lituania o Turquía que cursan todo un año escolar en dicho instituto. Ayer visitaron el Salón de Plenos del Ayuntamiento para conocer sus funciones y actos y también conocieron el Parque Municipal, el MAE, la Basílica y el Museo del Palmeral. De esta manera y de forma extracurricular han aprendido la cultura y patrimonio de esta ciudad. Y, por cierto, que la Universidad Miguel Hernández ya ha culminado su jardín de los honoris, con 45 ejemplares elegidos por los doctores honoris causa investidos por la Universidad de elche durante estos últimos años, 25 años. Una forma de preservar, pero también reconocer a estas personas. El jardín está ubicado junto al edificio del rectorado y cuenta con árboles de todo tipo, como olivos, palmeras, granados o madroños, pero también especies menos conocidas, ...como el árbol de Judas y de Coral... ...además de una higuera dedicada al poeta... ...Miguel Hernández y que procede de un esqueje... ...de la que hay en su casa de Orihuela... ...junto a los ejemplares se han instalado también... ...carteles informativos y un código QR... ...con información más específica. Y antes de dar paso a los deportes, terminamos con la donación de sangre que se va a realizar este viernes en el Estadio Martínez Valero desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local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 Teleelch Radio Marca en directo desde IFA. Este viernes 13 de mayo realizamos el programa Entre Amigos desde la institución ferial alicantina. Con motivo de la apertura de Firauto, el mayor escaparate del vehículo nuevo y de ocasión, Expocar y sobre dos ruedas. Recuerda, este viernes 13 de mayo de 10 a 1 de la tarde, Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión en directo desde IFA. Colaboran Marcos Automoción, Autofima Hyundai, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Romautos, Concesionario Oficial Mazda y Grupo Paredes Automoción. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch. Con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Llaguna by Pills en Restauración. Míralos. Mira, mira, es el nuevo Nissan Cascade con la asistencia de ProPilot con NaviLink. ¿Pero quiénes son esos? <risas> que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más. ¡Oh! Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología. Dental. Diseño. De sonrisas. Resultado. Natural. ¿Dónde? ¿Dónde?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 ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? Encuéntralos en IFA. IFA. Firauto, Expocar y Sobre dos ruedas. Las ferias del automóvil nuevo, de ocasión y salón de la motocicleta. Miles de marcas y modelos y todas las novedades. Y puedes pasar la ITV. Del 13 al 15 de mayo en IFA. Tienes una cita con tu nuevo vehículo en Firauto, Expocar y Sobre dos ruedas. ¿Te la vas a perder?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 euros de descuento. Al cortamotor, concesionario Sanjong John. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confían los mejores, Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Commerling y de la marca Kaline, alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elique Marina, visita su exposición en Calle San Vicente 16, Elche y en elike marina.com. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol quiere sellar definitivamente la permanencia matemática y lo puede hacer esta noche a partir de las 9 y media en el Martínez Valero ante un Atlético de Madrid que también quiere sellar la Champions. Los dos equipos necesitan una victoria en los próximos tres partidos para no depender de ningún equipo y conseguir sus objetivos. En el Elche Club de Fútbol, el técnico del Elche recupera hombres importantes como el caso de Johan Mojica, Lucas Boye, Lucas Olaza y Enzo Rocco. La mayoría de ellos apuntan directamente al once titular. Las únicas bajas, la de Ezequiel Ponce sancionado con un partido por la Roja directa vista en Cádiz y Gonzalo Verdú que está les el equipo ilicitano estará también pendiente de lo que haga el Mallorca que juega una hora antes en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Si el Mallorca no gana al conjunto hispalense, el Elche matemáticamente habría conseguido también la permanencia. Aunque, como digo, si lo segundo no ocurriese, depende de sí mismo para conseguir una victoria frente al cuadro colchonero. El técnico del Elche ha dejado claro en su rueda de prensa que están convencidos de hacer un buen partido, de borrar la imagen frente al Cádiz y ganarle al Atlético de Madrid, del que, por cierto, admira su técnico el Cholo Simeone. Bueno, mira, al final, hablar del Cholo, para mí que hace ya 10 años que me enfrenté a él, también en primera división, bueno, 10 años no, unos 7, 8 años, desde entonces para mí sí es un referente, al final podemos decir que si es defensivo, que si no, pero siempre está ahí, siempre está compitiendo al máximo nivel, siempre está en las finales, siempre está peleando por la liga, hablamos de uno de los mejores entrenadores del mundo y en un equipo que, que tiene jugadores también de ese nivel. Por lo tanto, bueno, partido complicado, que ya digo que hemos trabajado y que intentaré llevarlo a los terrenos que no se más nos interese. Pero no pensando en que estamos con nuestro objetivo conseguido, no, no. Nuestro nosotros nuestro objetivo es mañana sacar tres puntos. Eso eso sería algo fantástico y, y espero que después del partido podamos hablar de esto mañana. Pues ojalá que se pueda celebrar definitivamente la permanencia. El partido se disputa esta noche a las nueve y media en el Martínez Valero. Elche Atlético de Madrid. Desde la 9 lo... Comentamos, lo narramos aquí en directo en Marcador. Hasta luego. Atención vecinos del Pla y del sector quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar. Congelados Pamar, desde 1976 en Mercado Plaza Madrid y ahora también en Mercado San José, para todo el Pla y el sector quinto. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Cannes Mientras en el interior de la península Se están alcanzando valores térmicos Propios del verano Aquí gracias al viento de componente marítima Alcanzamos temperaturas Mucho más suaves Durante esta madrugada hemos tenido Cielos despejados, ausencia de vientos Sobre todo en el sur del Camp de Elche eh, Que nos ha dejado temperaturas De nuevo bajas aquí en la ciudad En la estación meteorológica de Tela Elche Hemos alcanzado una mínima Que ha rondado los 15 grados En pedanías como Valverde 9, derramador 11, mató la 10 en Torrellano la temperatura durante buena parte de la noche no bajó de los 16 grados, 13 en el Altet, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 17 grados esperamos una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados viento en calma por la mañana a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste en el último tramo de la tarde o entrada a la noche veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas, que en la ciudad van a rondar los 24 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 24-25 grados. A partir de mañana jueves comenzarán a subir las temperaturas, eh, tendremos una jornada con ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 25 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 16 grados el protagonista, Será el viento de levante con rachas entre 30 y 40 kilómetros por hora. Viernes, sábado, domingo, jornadas prácticamente de verano. Para el viernes 26 grados durante el fin de semana, sábado y domingo alcanzaremos los 27 grados. Soplará ya el viento muy flojo de componente este y veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que garantizarán el ambiente soleado.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 Prepárate para el verano en Tiendas Anticrisis El Castor. Aire acondicionado, ventiladores, accesorios y muebles de jardín. Todo a los mejores precios. Que no te pille el calor por sorpresa. Tiendas Anticrisis El Castor en Elche, Avenida de Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es.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 They're super cool. ...en Tele-Elx, radiomarca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Andrés Alejandro Vázquez Clement... ...es músico de profesión, amante del deporte... ...y ávido lector... Así es como se define en la portada de su libro. Ha compuesto numerosas canciones y poemas y en esta, su primera novela, Marti Reno, nos ofrece un viaje sin igual por el sur de Italia. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. Bien, ¿por qué? ¿Por qué una novela después de canciones y de poemas? Pues... Eh... Es el paso natural, ¿no? Cuando llevas un tiempo escribiendo y años leyendo, pues al final, tarde o temprano viene viene un, un relato largo. Y, y nada, este ha sido el primero. Y realmente vino un poco solo. Eh, tampoco no me lo planteé, empecé a escribir pues lo típico que te gusta escribir y ves que la historia da para un poco más la pones un par de ingredientes más y cuando te das cuenta pues tienes 350 páginas de novela tú desde <risa> luego tú eh, naciste en el mediterráneo sí. eh, la música te ha abierto eh, pues a muchas historias y qué historia es la que has escogido para tu primera publicación como novela la historia es la historia un poco de una persona que, que vive una aventura, porque a mí me gustan mucho las aventuras, los libros y las películas de aventuras desde siempre, entonces la idea era pasármelo bien escribiendo y pasármelo bien luego leyéndola y que la gente se lo pase bien, es para pasárselo bien ya está. Desde luego, a Andrés, eh, tu vida es una aventura, porque el que hayas apostado por la música, eso sí es una aventura, ¿no? Uh -huh. para, para vivir. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Qué hace un músico como tú para sobrevivir? Pues trabajar mucho, eso sí, trabajar mucho y buscárselas, buscárselas de, de cualquier manera y donde sea. ...y estar dispuesto pues a, a trabajar en, en todas las gamas que tiene el oficio de músico. ¿Y por qué en mar Tirreno? ¿Por qué la aventura la has querido ubicar en ese trozo de mar Mediterráneo... ...que sí. está en las islas italianas? Exactamente, ese trozo de mar Mediterráneo es donde transcurre la mayor parte de la aventura... ...y, y me gustó, tenía varios títulos eh, en la cabeza, de hecho el título fue lo último que vino al libro... ...como muchas veces suele pasar... Y de hecho antes tenía varios títulos antes y no me acaba de convencer hasta que dije, mira, Mártir Reno me gusta, define mucho el sitio donde es, es mal mediterráneo al fin y al cabo y le pega muchas librezas, pues mira, genial. Y por lo que dices hay mucho de ti. Están los gustos. ¿Y tú con qué personajes son los de Mártir Reno? Claro, cuando escribes un, tu primer relato largo, eh sobvio que tu vida influye mucho en en lo que escribes, plasmas en los personajes, los personajes pues tiene mucho, pues el personaje principal es, es músico, o sea, es un músico que es, es, digamos, su faceta secundaria, o es algo que le pilla un poco de lado pero bueno, la música no deja de estar, ¿sabes? En, entonces, pues claro, yo quería que me sirviese un poco para para tirar del, del hilo, pero bueno. A un músico que le pasan muchas cosas. Exactamente, le pero pasa muchas cosas. Pero con un final feliz no Eso. lo podemos desvelar. ahora que leerlo. Hay que leerlo. ¿Cómo...? cómo... ¿Qué hace una persona que quiere publicar su primera novela? ¿Cómo lo has hecho? ¿Quién te ha ayudado? ¿Dónde pues, se encuentra para venderlo? Lo he hecho prácticamente todo yo. Porque hoy en día publicar es muy difícil, sobre todo si no te conoce nadie. Entonces, una vez estuvo el manuscrito acabado, escrito, eh, la aventura viene después. Porque escribir es lo divertido y lo, y lo fácil, entre comillas. ¿no? Luego la aventura es buscar quien te lo publique, bueno, editarlo, corregirlo que otra persona te lo revise, porque eso lo tiene que revisar siempre tres personas, me busco una persona que lo revisó, que me ayude a hacer la corrección ortotipográfica, y luego la maquetación edición, lo he hecho todo yo, <risa> todo todo yo, y está de venta en Amazon, está la autopublica en Amazon, uh -huh. eh, se puede comprar en, en Amazon.es, pero lo venden en 13 países, eh, o sea, este libro se ha vendido en Japón, así como lo tienes en tus manos, lo, lo tienen en Japón, en México, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en 13 países en total. Se puede comprar. ¿Se puede comprar, pero está traducido? No, está en español. En español. Sí, vale, bien. pero que Amazon sí que te, te ofrece la oportunidad de... Exacto, ellos tienen imprenta y te... De divulgarlo. Es... ¿Y qué banda sonora, como como buen músico, le has puesto a este a tu primera novela? <risa> es, es difícil de pensar, pero bueno, al ser un, un libro de, de mafia, o que involucra bastante la mafia del sur de Italia, pues lo primero que viene a la cabeza es... Es esto, ¿no? El Padrino. <risa> a ver... ¿Te gusta esta música? Sí, aunque aunque esto es más de la mafia siciliana y el libro se centra en la mafia napolitana, pero bueno, es Italia que, yeah. que está ahí. Qué bonito, ¿no? Sí, es <risa> precioso. Amor también hay en esta novela. Hay algo de amor, hay Porque algo de amor. Porque está sintonía, vamos. <risa> eh, Andrés, ¿tus gustos musicales cuáles son? Pues, como muchos músicos me gusta de todo. Me gusta de escuchar, obviamente, la música clásica con la que trabajo hasta música de este tipo de cine, música pop, música rock, música incluso algo de rap, uh -huh. todo. Eh, has dicho que tú solo has podido realizar esta aventura de la publicar tu primera novela, has tenido ayuda, supongo que de amigos, pero eh, por lo que veo, eh, la portada, ¿quién te la ha ilustrado? La portada la he hecho mi padre. <risa> ¿Pero porque eh, se lo has pedido o porque a él le ha nacido? Un poco las dos cosas, porque él ha nacido y yo quería una portada tipo tipo noir, tipo como los créditos estos antiguos de James Bond mm -hmm. y, y ha quedado, a mí me ha gustado mucho. Sí, sí, y ha quedado, una mujer quedado a, tipo James Bond. Exacto, ¿sí? tipo eh, exacto. Con, eh, figurativa. Es. <ríe> eh, Marti Reno, ¿cómo la vas a presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? Sí, me refiero a que si quieres organizar o vas a organizar algún acto público en Elche o simplemente con estas entrevistas en radio y pues televisión, ¿son el, suficientes? No, la idea es promocionarlo lo máximo posible, de momento voy poco a poco y ahora me toca moverlo, claro, ahora me toca moverlo a ver si podemos organizar alguna firma, algún acto o, o leer incluso algo del libro y est estaría genial, así que nada. Pero tú vas a, eres un lobo soli solitario o estás en asociaciones culturales que promuevan precisamente tu primera novela? Pues he hablado con gente que lee mucho y que tiene pues blogs y hace reseñas y tienen el libro y están leyéndolo y le harán le dan bastantes reseñas. Eh, de asociaciones y demás, la verdad es que de momento no conozco muchas. Soy como dices tú un poco lobo solitario. Pero bueno, eh, la gente que, que lo conozca, que me quiera escribir y hablar del libro, yo se lo digo a todo el mundo que lo ha leído. Yo cuéntame qué te ha parecido todo, que los personajes, la historia, vale. cuéntame qué piensas, que va a pasar, que porque me ayuda mucho. Y, y para lo sí. siguiente. Eso es lo que iba a preguntarte, lo siguiente. tiene siguiente historia? Sí, sí, historia? sí. La segunda parte está en camino. Ajá, <risa> o sea que esto puede ser una saga. No lo sé, de momento dos partes va a haber seguro. El personaje puede tener... Correcto. ¿Le puedes alargar la vida literaria? Yo creo que sí. Pues venga. Pues toda la suerte del mundo, Andrés. Muchas gracias. La Glorieta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 Quedan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana y antes de comenzar de nuevo el relato pues vamos a recordar en titulares las noticias que venimos destacando y es que los delitos en el Camp de Elche bajan tras el refuerzo del dispositivo de seguridad según señaló ayer el concejal del área en el balance realizado del trabajo de la unidad rural de la policía local que se sí ha puesto en marcha Hace medio año esta unidad cuenta con 12 agentes en la actualidad, pero el concejal ha anunciado que se ampliará con 6 agentes más a lo largo de este año con el fin de seguir combatiendo con más recursos los delitos en las pedanías. También les estamos contando que la ocupación hotelera alcanza el 76,5% en abril, 22 puntos por encima de 2021.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 Son las de Ezequiel Ponce por sanción y la de Gonzalo Verdú por lesión. Ayer, Francisco reconoció que admira a su rival, al Cholo Simeone, del que dijo que es el mejor entrenador del mundo, pero aseguró que esta noche su equipo saldrá al terreno de juego concentrado tan solo en obtener la victoria.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 Disfruta de tu jardín con Ferrokey la llave. Encontrarás jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorios de riego, depósitos y filtros para recogida de agua, vallas y celosías para separaciones y ocultación. Tu jardín en buenas manos con Ferrokey la llave en Elche Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com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 Están escuchando La Glorieta. Ella iba caminando sola por la calle. Pensando, oh Dios qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no habló de la dirección errante de sus pasos. Él la miró, y contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlo. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué La noche, la noche se hizo vía, y... pero no se fue la luna Haberlos apoyado en el hombro del, del sol Alúmbrales con Alúmbrales fuerza a mí ya todo el, todo el Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Extraña melodía que algunos llaman destino, que otros prefieren llamar casualidad. Ivaila sin que les importe nada que suceda al revés.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 Son las ocho en punto de la mañana, comenzamos la segunda hora del programa La Glorieta de este miércoles 11 de mayo y lo hacemos hablándoles de la seguridad en el Camp Delch porque hace seis meses que se puso en marcha la unidad rural de la policía local con el objetivo de dar protección y seguridad a los ciudadanos de las 30 pedanías del municipio. Pues bien, ayer se hizo balance de la actuación de este cuerpo de seguridad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 Pues tanto el balance como el trabajo de la unidad de la policía local del CANDELCH ha sido valorada de forma positiva por parte de la plataforma veins alerta que han asegurado que se han reducido de forma considerable los robos desde que se ha puesto en marcha esta unidad rural. Según nos ha comentado el coordinador y portavoz de esta plataforma, Nuestro compañero Vicente Bordonado. Desde la plataforma Veins Alerta valoramos muy positivamente el trabajo desempeñado durante los últimos seis meses por parte de la unidad rural. Y es que ahora estamos viviendo en el Camp una relativa tranquilidad en cuanto a los robos. Nada tiene que ver con lo que estaba sucediendo durante la primavera pasada, el verano, el otoño, con una banda que estaba azotando el Camp de Elche. A esto hay que unir el refuerzo por parte de la ciudadanía, la colaboración ciudadana a través de la plataforma Vein alerta ha sido algo determinante porque sin la colaboración ciudadana la policía podemos decir que no es nada y aplaudimos también la decisión del Ayuntamiento de Elche de incrementar el número de efectivos para la unidad rural pasando este año de 12 a 18. Hay que apostar por la unidad rural, hay que apostar por la vigilancia del Camp Delge. Y a propósito de la idea del mercado central que presentó este lunes el Partido Popular centrada en rehabilitarlo y en suprimir el provisional de la avenida de la Comunidad Valenciana, el portavoz socialista Ramón Abad se sorprendió de que los populares hayan iniciado tan pronto la campaña electoral y ya no quieran saber nada de Aparcisa, la empresa adjudicataria del rescindido contrato del mercado.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 Pues hablamos del portavoz popular Pablo Ruz porque en nuestro espacio Telenite entrevista de ayer presentado por Marga García defendió su proyecto de ciudad que ha presentado esta semana. Ruz se ha comprometido a pedir a su presidente Núñez Feijó el regreso de la dama de Elche porque servirá para integrar las colecciones de la Alcudia en el mai y rentabilizar así de una vez por todas el potencial cultural de esta ciudad.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 Y además, al margen del espacio Telenite Entrevista, Pablo Ruz solicitó en rueda de prensa ayer un pleno extraordinario al equipo de gobierno para reprobar al gobierno de Sánchez ante el nuevo hachazo al trasvase Tajo Segura. Según Pablo ruiz el PSOE ha abierto una guerra sin cuartel contra nuestra provincia. Hemos llegado a un punto en el que la disyuntiva es la siguiente, o agua o Partido Socialista. Y así se lo hemos trasladado hoy a los regantes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 Vamos con cifras que invitan al optimismo porque la Semana Santa ha contribuido a la recuperación turística en Elche durante el pasado mes de abril. Pese a que el buen tiempo no ha acompañado siempre, la ocupación hotelera ha alcanzado pues el 76,5% gracias también a eventos culturales como el Salón del Manga y Cultura Japonesa que se celebró en IFA. Nos da los datos nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 Desde aet consideran que es momento de avanzar en la mejora de la capacidad de la ciudad como destino y en invertir decididamente en la promoción de Elche en mercados nacionales e internacionales. Pues por tal motivo se siguen organizando eventos culturales de primer nivel como el que se inauguró ayer en la Sala Orden Tercera en el Complejo Cultural de San José, en el barrio del Plaf.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 ...la supervivencia de las asociaciones... ...como herramientas más democráticas... ...para trabajar por mejorar la ciudad y las pedanías. Esa falta de implicación en el, en el mundo asociativo y vecinal... ...de, de la juventud... ...está haciendo una mella profunda... En el, ...en el mundo asociativo y vecinal. ¿Qué quiero decir con ello? Pues la mella profunda es que la mayoría... ...son personas ya jubiladas...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 ...estos años durante sus 25 años de vida... ...una forma de preservar... ...pero también de reconocer a estas personas... ...el jardín está ubicado... ...junto al edificio del rectorado... ...y cuenta con árboles de todo tipo... ...como olivos, palmeras, granados, robles o madroños... ...pero también especies menos conocidas... ...como el árbol de Judas y de coral... ...el cinamomo o la catalpa además de una higuera dedicada al poeta Miguel Hernández y que procede de un esqueje de la que hay en su casa de Orihuela. Junto a los ejemplares se han instalado carteles informativos y un código QR con información más específica. La Asociación Valenciana contra el Cáncer ha publicado su informe de 2021 y recoge que se han triplicado las necesidades psicosociales de los pacientes oncológicos advierten que el malestar emocional del paciente y familiar es creciente y se ha traducido en un incremento de las atenciones. Afirman que la coyuntura económica también ha agudizado la vulnerabilidad de los hogares con cáncer. El pasado año las trabajadoras sociales realizaron casi 3.000 atenciones, un 70% más que antes de la pandemia que en 2019. La asociación asegura, y esto es lo peor, que la situación puede agravarse este mismo año. Y antes de dar paso a los deportes, pues terminamos con la donación de sangre... ...que se va a realizar este viernes en el Estadio Martínez Valero... ...desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde. El club va a obsequiar a los donantes con dos entradas para el partido contra el Getafe... ...y con una pulsera del Elche Club de Fútbol... En 2003 el Centro de Transfusiones comenzó estas campañas junto al Elche Club de Fútbol que suelen tener una alta participación, lo que pone de manifiesto la solidaridad de los aficionados del Elche que se convierten en donantes para salvar vidas a diario, donar sangre sencillo, importante y necesario y desde el Centro de Transfusiones recuerdan que a este maratón del viernes Pueden unirse todas las personas que quieran colaborar con su donación para atender la demanda que hay en los hospitales de la provincia. Los requisitos son bien sencillos. Tener entre 18 y 65 años, estar bien de salud y pesar más de 50 kilos, además de ser solidario. 101.4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 Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que a la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy a que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar a que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar que mi presencia sea el mundo que un día no pueda sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti, tal vez jamás. Mi presencia sea el mundo que quieras sentir que un día no puedas sin, sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia?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 miércoles a las 9 de la noche en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Elche Atlético de Madrid con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción colaboran Comercial Persionera Clínica Oftalmológica Doctor Soler Masini Cars, Águila Bar Talleres del Amo Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadística Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Marcos Automoción, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroque y la Llave, Mister Cripto, Foodcoach 10, Ymed Hospitales, Pollos Guerrero, box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicio Shell, Supermercado Charter Consum. M. Solers, el hogar del profesional Talleres JJ Linero Y Material Escano Recuerda, este miércoles a las 9 Elche Atlético de Madrid en marcador Congelados Pamar Con su nuevo puesto en Mercado San José Patrocina el Deporte ...con Paco Gómez... ...8 de la mañana... ...28 minutos y medio... ...la temperatura en la ciudad... ...15 grados con 6 décimas... ...y esa tarde Martínez Valero... ...va a estar calentito... Uh -huh. ...esta noche a partir de las 9 y media... ...Elche Atlético de Madrid... ...dos equipos necesitados de puntos... ...que además ayer con la victoria del... Eh, ...Betis... ...bueno, más presión para el Sevilla... ...más presión para el Atlético para el Elche también. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. Sí, la verdad es que eso hace que el Atlético de Madrid eh, tenga que tener todavía más obligación de ganar su partido porque el Atlético de Madrid necesita como mínimo una victoria para eh, cerrar puestos de champion Y el Elche necesita una victoria para sellar la permanencia o que el Mallorca no gane esta noche en Sevilla. Es decir que eh, no es difícil el escenario eh, que se puede dar esta noche para eh, bueno, celebrar la permanencia en el ...en el propio Estadio Martín de Valero... ...yo creo es un partidazo... elche Atlético de Madrid... ...los siempre. dos equipos... Eh, ...ya de por sí el... ...el rival viste... ...y encima jugándose los dos... ...los que se juegan... ...yo creo que vamos a ver un partido... ...bonito, un partido donde... ...el equipo licitano en casa... ...siempre suele elevar sus prestaciones... ...en frente a un Atlético de Madrid... ...donde el Cholo Simeone... Su, eh, ...cumple su partido 400... ...en Liga... Eh, ...con lo que... ...bueno pues también tiene para él... ...un acento especial... Y además eh, vuelven hombres importantes en el equipo, Mojica, eh, Lucas Bollé, eh, Enzo Rocco, también está Lucas Olaza, excepto Ezequiel Ponce que ha, ha sido sancionado con un partido y, y Gonzalo Verdú lesionado. El resto, 22 futbolistas, están a las órdenes de Francisco y bueno, vamos a ver qué, par <coughs> qué partido vemos y sobre todo si el Elche, no sé si en el descanso, si antes o después. ¿Le pero ¿Le dirán algo o igual, ¿Le algo? igual les dejan un <coughs> poco...? Ah, se van a enterar, si ya se enteraban cuando antiguamente solo existían las radios, imagínate ahora con bueno. todos los móviles son radios, ¿no? eh, las redes sociales van a echar humo y yo creo que cuando salgan a jugar el partido ya sabrán cómo va en el descanso el Sevilla-Mallorca y sobre todo cuando salgan en el segundo tiempo ya habrá terminado ese partido. Yo creo que la reacción del público cuando salgan en el segundo tiempo va a decirles algo. Claro, si cuando salgan en segundo tiempo hay un, ¿Es, una es una fiesta Pues está claro que el Mallorca no habrá ganado Y que el Elche ya matemáticamente será de primera eh, Pero bueno, más allá de las matemáticas Yo creo que el Elche tiene que hacer su trabajo Más allá de los marcadores Tiene que intentar ganar Que es lo que decía ayer Francisco Que en, él no está pendiente de los marcadores Que es inevitable que los jugadores se puedan enterar Pero que lo que tienen que hacer es un muy buen partido Para ganarle un rival de Champions Como es el, el Atlético de Madrid ...y cerrar ya la, la permanencia... ...un Francisco que por cierto ayer... Eh, ...por primera vez era muy claro... ...en su intención de renovar... Eh, cuando, ...cuando se le preguntaba... ...una semana más por renovar... ...siempre había sido un poco más ambiguo... ...pero ayer ya dijo que le estaría encantado renovar... ...que aquí se siente muy valorado... Y, ...y respetado y que su intención sería... ...seguir aquí mucho tiempo... ...que ya es una cuestión del club... ...el club también ha declarado su amor por Francisco... ...a, tra a través del presidente en varias ocasiones con lo que puede ser simplemente una cuestión de dinero, que no es un dato menor. Pero bueno, eh, más allá de eso, eh, parece que las dos partes quieren eh, seguir juntas y cuando dos quieren normalmente esto acaba en el altar. ¿Y en la grada <coughs> ha habido colas para sacar entradas? Bueno, vamos a ver el ambiente esta noche. <risa> al ser nueve y media de la noche, día laborable, es cierto que el partido pues va a acabar al filo de las... ...de las 11 y 20, 11 y 25 y que bueno pues eh, muchas familias, eh, los niños mañana al colegio... ...pues igual no, deciden no ir ¿no? Eh, recordamos esa medida por parte del club de que los abonados puedan eh, comprar... ...hasta dos entradas a precios bastante más económicos y bueno vamos a, a esperar a ver si son... 15.000, 18.000, 20.000, ojalá que cuantos más sean mejor y también creo que muchos aficionados de la provincia del Atlético de Madrid también van a estar esta noche sí, bien del partido, sí, porque el Atlético de Madrid es uno de los eh, clubes eh, que más aficionados atrae al Martínez Valero. El Leche tendrá... Eh, eh, es que ayer se publicó ese informe de las deudas, que tienen algunos deudas y que se ha dejado de ganar, que no ha habido beneficios. ...por los años de pandemia... Uh -huh. ...y por las restricciones evidentemente... ...¿El Elche entra en ese informe? Todos, todos los clubes se eh, tuvieron... <ríe> ¿Las cuentas del Elche están bien? en estos momentos. Mejor que nunca, superávit de 13 millones de euros. Con eh. lo que renovar a Francisco podría ser... Sí, eh. sí, sí, ahí no habría ningún problema. Eh, ahora mismo, el problema del club, afortunadamente, después de tantos ahora? años, ha su bueno, estado Bueno, dicen, dicen, dicen? dicen que no están ganando tanto como antes. No, no, a ver, en la, en la pandemia, lo que ha hecho, sobre todo con el tema de los aficionados que no podían entrar a los estadios, es que no se ha podido ingresar las campañas de abonos, además de las taquillas. Sin embargo, este año sí. Este año ya, ya. por ejemplo, todos los clubes ya están eh, consiguiendo esos eh, ingresos que no tenían en tiempo de pandemia. Sí, ingresos sí, pero beneficios están hablando de que hasta la próxima temporada no va a haber. Algunos, a algunos clubes, no sé si es porque se quieren quejar. No, bueno, a ver, cada uno, yo no sé la economía de cada uno, la de Elche. La de Elche. Elche es la mejor en su historia. 13 millones de euros de superávit se anunciaron en la última eh, en la última junta general de accionistas. Recordamos que aquí hasta la llegada de Bragarnich nunca había habido beneficios, siempre había habido números rojos. ...pero en la llegada del argentino y sobre todo estar en Primera División... Eh, ...que lo uno ha venido cosido al lo otro... ...pues le ha dado a Leche este momento eh, sin duda halagüeño en su historia... ¿no? ...Primera División, eh, a punto de celebrar el centenario... ...con las arcas, no voy a decir llenas, pero bien surtidas... O sea que en a primera mismo, división no primera, claro claro es, <risa> que, es que, claro es lo que es lo que te da la posibilidad la única posibilidad mm. de, de no dar números rojos es estar en primera división y por cierto eh, el tiempo nos, nos hemos alargado no la champions eh, van a in, van a incrementar el número de, de equipos que van a participar de 34 pasan a 36 el Elche podría tener posibilidades si en la próxima Co temporada humor y <risa> -per perdona, perdona, Aunque haya 100 para la Champions. <risa> Hombre, si, Nada, lo, ¿no? si lo elevan a 300 igual nos alcanza, <risa> ¿no? Lo hasta los bueno, nosotros tenemos es que soñar, ¿no? La afición tiene que soñar. La afición <risa> tiene que disfrutar esta noche, Mira ¿no? Mi Villarreal, ¿dónde está? Hablos. Hombre, pero el Villarreal apuestaan por algo más que por la permanencia. Sí. No, por supuesto. El nosotros partido también. esta noche. Esta noche a las 9 y media desde las 9 lo contamos aquí en directo. Paco, gracias. A vosotros adiós. hasta luego, adiós. Let's go.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 ...el tiempo, en Teleelch, Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autocima Hyundai... ...y la vaquería del Camp de Elch. mientras en el interior de la península... ...se están alcanzando valores térmicos propios del verano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 8 de la mañana, a 39 minutos. Hoy con un poquito de retraso, pero no podemos faltar a nuestro compromiso con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, porque también es con ustedes para saber el tráfico a estas horas. Nos lo cuenta Jesús Iniesta. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues como es habitual a esta hora, el tráfico es más denso en los accesos y salidas a la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante, ...y la circulaciones es densa en Filés de Fora, Juan Carlos I... ...Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken... ...y en Federico García Lorca... ...que conforme nos vayamos acercando a la hora a punta... seguirá siendo más complicada en los puentes... ...en la avenida de Alcalde Ramón Pastor, dirección Aljub... ...avenida Don Bosco, dirección Matola... ...y en general en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en esta zona ...en cuanto a cortes de calle... La calle Antonio Asencio continúa cortada por obras desde Barça Moros. Utilice vías alternativas. Hoy continúa cortada la calle Pedro Moreno Saste por obras. Y hoy también se disputa el partido del Eche Club de Fútbol a las nueve y media de la noche. Téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y por último recomendar recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad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 Antonio Bazán, ¿estás preparado que para? Sí. sí. Yo no sabía ni dónde estaba. Vamos Muchas a abrir Muchas cosas en la cabeza. Vamos a abrir la ventana, vamos a asomarnos a los titulares de la prensa nacional y supongo que, claro, todos recogen la destitución, cese, sustitución de la directora del CNI. Casi todos. De momento, lo que me sorprende es la portada, voy a mirar hasta el día, porque sí, miércoles 11 de mayo. El país. El país abre con la fotografía de Carlos de Inglaterra, que sustituye a Isabel II en el Parlamento. Otra el príncipe de Gales tiene 73 años, le ha llegado el momento. Ocupó ayer, por primera vez, el lugar de la reina, que tiene 96. Sí, pero el momento, eh, la reina dijo que... Ayer no podía ir para la apertura eso, del Parlamento. Es puntual. Pero que, que estará en otra cita, no sé cuál, pero estará en otra. Y sí que hace referencia, aunque no es la fotografía de portada, a, con un titular. Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis. Robles sitúa como directora del centro a su número 2. El gobierno está dispuesto a desclasificar documentos, pero solo si lo pide el juez. Cambiamos de diario, nos marchamos a ABC. Seis fotografías de Margarita Robles, que entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Y dos pequeños pies de fotos, que son como dos balas. Paz, Esteban se negó a dimitir y servir de cuartada al gobierno para no debilitar la seguridad del Estado. Y Moncloa la destituye. ...para blindar el pacto con ERC, Esquerra Republicana de Cataluña... ...que exige a su socio una agenda antirepresiva. El Mundo. Fotografía en portada de Margarita Robles, eh, pensativa. Robles sirve a Sánchez y a ERC, la cabeza de la directora del CNI. El Gobierno precipita la caída de la responsable de la inteligencia Paz Esteban... ...en una cesión a los independentistas en la parte inferior el gobierno supo que se espiaba aragonés por coordinar los cr los tdr y por último nos vamos al diario la razón la misma foto de una margarita robles la ministra de defensa pensativa y con el titular feijo ...pasa a la acción ante la mentira del gobierno... ...pedirá explicaciones en el Congreso... ...por la resolución de la crisis del caso Pegasus... ...Moncloa reconoce... ...que sacrifica al CNI... ...para taponar la crisis con Esquerra... ...también hay más fotografías... ...como la del Príncipe Carlos... ...que asume las funciones de su madre por primera vez... ...como hemos comentado... ...y un guiño... ...a un periodista fallecido ayer... ...dijo o decía... ...viví para vivir... El epitafio para Jesús Mariñas, creador de la Crónica Rosa, con fotografía de Jesús Mariñas. Ese es el repaso hacia por la pluma de los periódicos internacionales. La Glorieta el Despertador de Elche, con toda la información local. Joaquín López Compáñ, periodista, jubilado, ex-Guardia Civil, es ahora miembro de la Asociación de Vecinos de Elche, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, y es un miembro destacado porque en apenas un mes fue elegido como presidente. Así que se ha puesto al frente de esta Federación de Asociaciones de Vecinos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para ser el mejor intermediario entre los vecinos y los gobiernos, para reclamar ...las necesidades... ...para que haya respuesta a las necesidades vecinales... ...Joaquín López... ...antes que nada... ...buenos días... ...y enhorabuena por el cargo... Eh, ...muchas gracias... Eh, ...el cargo se asume... ...por... ...bueno, por planteamiento propio de la... ...de la propia Junta... ...y eh, con todo gusto y con todo honor... ...pues me, me siento muy... ...muy honrado ¿no?... ...en, en recibir este, este uh -huh. cargo a sabiendas de que eh, la situación del mundo asociativo es complicada, difícil y muy compleja. De ello vamos a hablar porque te he presentado como miembro de esta federación de asociaciones de vecinos porque no vienes de la calle, no es, eres ajeno al movimiento asociativo, ya que llevas años como secretario en la Asociación de Vecinos del Raval. Por eso, el ¿por qué, ¿Por qué tú, Joaquín? ...el por qué quisiste presentarte... ...¿cómo han sido esas elecciones? Esas elecciones han sido... ...francamente interesantes... ...¿por qué?... ...porque resulta que... Eh, ...se llevó a cabo en el... ...en el centro polivalente de Carrús... ...con una... ...en una asamblea... ...presentada... Eh, a, ...a... ...bueno, a lo que es el movimiento asociativo y vecinal y eh, se presentó una lista una única lista porque no no hubo una segunda lista y entonces a partir de ahí se presentó una lista oficialista en la cual la encabezaba y eh, fue aprobada y aceptada por la... aclamada por unanimidad entonces si sí. tu única candidatura quienes sí. te acompañan pues antiguos me acompañan miembros de antiguo algunos antiguos miembros de la de la anterior eh, como es como eh, Fini, eh, fini, fini que es la, uh -huh. la, tesor, la responsable de tesorería, Fe, que es la ya. secretaria. No, o sea, no, no te dejo de decir más por si se no, te olvida alguna No, no, es que ah, no, no Joaquín, pero ¿eres continuista de la labor de Bernardo Sánchez, del anterior presidente? En cierta medida sí, porque eh, la propia Asamblea establece un mandato en el cual eh, te marca unas pautas a seguir. No es que uno vaya por el libre albedrío de tal y cual, ¿no? Eh, a la, la Asamblea eh, propone una, unos, unas líneas a seguir y dentro de esas líneas a seguir, pues claro, la, lo más a, ajustable a la, a la petición es lo que se tiene que llevar a desarrollar, que no es otra cosa nada más que el proyecto de la propia Federación. Bien hablemos de la situación actual de mm. las asociaciones porque esta situación es tan complicada para el movimiento asociativo pues es complicada por por varias razones y una de ellas es eh, el envejecimiento del mundo asociativo el no haber tenido la suficiente capacidad y el suficiente reflejo de implicar a la juventud en los mundo social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 con una ausencia rotunda con relación a la digitalización. Y hoy, como todo el mundo sabe, aquí en, en la ciudad de Elche, eh, pues eh, la digital, digitalización es fundamental, máxime cuando hemos pasado una pandemia, la cual nos da una lección de aprendizaje importantísima. Pues si has eh, identificado el principal problema, ¿tu principal reto es implicar a los jóvenes? Uno de ellos está en esa línea y otro, el recuperar o a, dar un proceso de aprendizaje a todas las eh, entidades m, asociativas que se puedan recuperar y, o que deseen recuperarse, que también está ahí. ¿En estos momentos cuántas han quedado en el camino? Pues yo creo que muchas. No te puedo decir cifra, realmente no te puedo decir yeah. cifras, pero, pero sí que es Pero puedes afirmar delicado. que estamos en horas bajas. Es, en horas bajas y di, afirmaría que muy bajas. Y estamos en horas bajas cuando las reivindicaciones vecinales son inmensas. Muchas. ...muchísimas... Eh, Tanto, ...¿qué necesitan los ciudadanos?... ...¿qué pensáis vosotros que necesitan los ciudadanos?... ...¿cuáles son las principales reclamaciones Joaquín?... ...las principales reclamaciones... es ...esa calidad de vida que se tenía... ...antes de la pandemia... ...ese bienestar... ...que se tenía antes de la pandemia... ...y ese... ...ese modus de vida... ...y labor... ...que se llevaba... Eh, ...en el mundo asociativo... ...con proyectos, eh, trabajo intensivo... ...implicación de los de, de la juventud... ...en fin, proyectos al fin y a la postre... ...que es lo que debe de hacer una entidad asociativa y vecinal... ...y no estar viviendo a expensas de... ...uno de los de los principales problemas que, que hay es que... Eh, ...se ha pedido o se está pidiendo profesionalización a unas entidades que al fin y al cabo son voluntarias y están eh, prestando su tiempo generosamente después de su horario laboral Esto me y suena eso es muy que, os que el ayuntamiento el, el ayuntamiento os pide burocratización más que burrocrata burocratización profesionalización Ya, yeah, y eso es imposible vamos eh, es, es que es un poco llamativo hmm. hay un hay un ejemplo muy eh, muy llamativo pero en fin eh. no hay tiempo eh, Joaquín eh, no es que quería comentarte eh, cómo veis la ciudad desde la federación de asociaciones de vecinos la ciudad desde la pues que eh, prácticamente el mundo asociativo en la ciudad salvo honrosa decepciones y y entre ellas puedo hablar de Altavix, puedo hablar de, de Carrus, puedo hablar de mujeres vecinales, puedo hablar de El Raval, pero claro, ya más allá, ya es que no me arriesgaría. No me arriesgaría. ¿Y estáis a salvo de la instrumentalización política? Es lo que... En realidad se pretende, porque si no estaríamos más perdidos que el barco del arroz. No sé si me explico, porque si resulta que los las entidades políticas con todo el derecho del mundo, que para eso son entidades políticas, pretenden eh, arrastrar al movimiento vecinal, a ese granero de votos que ha estado ahí siempre, a sus tesis... ...dentro de la idea de decir... ...no, no, eh, no te preocupes... ...que haciendo... ...siguiendo mi proyecto o tal... ...vas a... ...no, perdón... ...el movimiento vecinal... ...yo lo tengo entendido... ...que es algo transversal... ...bien ¿Mm? con todo el mundo... Eh, ...y fantástico con todos los partidos... ...vale, pero eh, nada sí o no... Eh, para ...están ustedes a favor... ...o se ha pronunciado la federación a favor... ...de construir un teatro en Highton... No se han pronunciado. No, no, no, no, no, no, no. ¿Se, se han no. pronunciado a favor de construir un hotel en el convento de la Merced. No, no se han tampoco. pronunciado. ¿Se han pronunciado a favor de dejar el mercado provisional definitivamente en la zona jardinada? En esta en este nuevo contexto de de federación eso no se nos da consulta. En el contexto anterior sí pero en este nuevo contexto no. Bueno, pues tendremos tiempo para hablar con contigo, sí. Joaquín. Joaquín López, nuevo presidente de la Asociación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche. Gracias. 8 de la mañana, 55 minutos, hoy es miércoles 11 de mayo de 2022 y tal día como hoy nacía Eric Bardón. ...1941, 11 de mayo... ...cantante británico de blues... ...ritman blues y rock and roll... ...se hizo famoso como líder de, de Animals... ...antes de iniciar su carrera como solista... ...ha sido incluido por la revista Rolling Stone... ...en el puesto 57 de su lista... ...de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos... ...recuerdas la casa del sol naciente... ...tienes que ponerme esa... ...tienes esa. que ponerme esa, de Animals... ...es que Eric... Es. Eh, ...Bardon es un animal... Es musical cierto. total Cumple pues, sigue siendo animal, pero con sí, 81 sí, sigue, años sigue, sigue. y sigue cantando y dando conciertos con una nueva versión de su Eric Bardon and the Animals, pero la Casa del Sol Naciente es la de siempre, la escuchamos. There is a house in your the oh. La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán. Son las nueve en punto de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Hoy tendremos tertulia con los periodistas Genoel Martín y Pablo Serrano para analizar los asuntos locales, entre ellos, por ejemplo, la seguridad en el Camp Elche, porque ayer el concejal de seguridad Ramón Abad hizo balance junto a los responsables de la policía local de la unidad rural, que lleva seis meses funcionando. Nos cuenta esta noticia Yanire Perona. Muy buenos días.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 ...a las vecinas y los vecinos del cam ...se ha unido ese trabajo de las UTES... ...de las unidades eh, territoriales, de las patrullas... ...con la Unidad Rural de Seguridad... ...con agentes de, de policía, con especial vocación... ...y preparación y por supuesto desde el equipo de gobierno... ...mantenemos el compromiso que una vez finalizados... ...todos los procesos selectivos que tenemos en marcha... ...y estamos ya en la fase de culminación... ...de esos procesos selectivos ampliaremos, reforzaremos esta unidad rural de seguridad con seis agentes más de policía para que formen la formen un total de 18. Pues la plataforma Beins Alerta también ha valorado de forma muy positiva el trabajo de esta unidad porque asegura que los robos se han reducido de forma considera, considerable desde que está en marcha. Según nos ha contado el portavoz y coordinador de esta plataforma, nuestro compañero Vicente Bordonado.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 Hay que apostar por la unidad rural, hay que apostar por la vigilancia del CAMDELS. Y seguimos con otros asuntos. El portavoz popular Pablo Ruz, en nuestro espacio Telenite Entrevista, defendió su proyecto de ciudad que ha presentado esta semana. Ruz se comprometió a pedir a su presidente, Núñez Feijó, el regreso de la Dama de Elche. Por eso lo de tanto de la cultura, porque es que yo, de verdad, no es por hacer... Eh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 Y vamos ahora con cifras que invitan al optimismo, porque hay una recuperación turística debido a los datos de ocupación hotelera. El pasado mes de abril se alcanzó el 76,5%. Nos da más información y más datos de esta noticia. Iziar Martínez, buenos días.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 ...en contra de la LGTBI-fobia... ...y sobre todo de seguir trabajando... ...por una ciudad más diversa... ...como es nuestro municipio ilicitano. Y el pasado mes de abril... ...como hemos dicho en la entrevista... ...se celebraron las elecciones... ...para renovar la Junta Directiva... ...de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche... ...la única candidatura presentada por... ...la encabezada por el periodista Joaquín López fue la proclamada por unanimidad en esa Asamblea. De esta forma se cierra la etapa de Bernardo Sánchez al frente de esta federación. Hoy acabamos de entrevistar al nuevo presidente Joaquín López, quien nos ha contado que el principal problema del asociacionismo en Elche es su envejecimiento. No se ha logrado implicar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 el campo restaurantes águilabar bares para vivirlos elche, elche, elche. elche es una palabra muy seria Nosotros no tanto. El Elche tiene su tauling allí. Tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en TeleElx y en el Twitch de TeleElx con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, Mr.crypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Peers en restauración. Míralos. Poner una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc. Cuestión de actitud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 like an olive branch and be my home with dove dance me to the end of love dance me to the end of love let me see your beauty when the witnesses are gone let me feel you move what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the above dance me to the end don't love of shelter now though every thread is torn dance me to the end the air La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán Pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos dicho a las 7 de la mañana tenemos ya aquí nuestra tertulia con los periodistas Pablo Serrano a quien damos la bienvenida Pablo buenos días buen día Hola Ros buen día Y a Genoveva Martín. Buenos días, Genoveva. Buen día. Eh, estoy inmensamente contenta de haberte recuperado en las tertulias, Genoveva. Así que vamos a comenzar contigo. ¿Cómo estás viendo el panorama político en el Ayuntamiento de Elche? ¿Ya estás eh, viendo que han comenzado la carrera electoral todos? Hombre, pues sí. Porque... ¿O unos más que otros? No, todo. Lo que pasa es que parece que no tienen otra cosa que hacer que empezar la carrera para las elecciones porque eh, prácticamente se pasan los cuatro años con el asunto pero ahora claro ahora está la cosa encarnizada eh, pues eh, yo lo, lo, lo vamos a ver lo vamos a ver. encarnizada primero porque hay más discrepancias entre eh, compromiso y psoe y sí, bueno bueno mal bueno, vale. segundo pues bueno. <risa> segundo Porque ya están prometiendo muchos proyectos que sí. se van a hacer. Por ejemplo, el Factory Learning, como vimos, que, se, que lo van a anticipar cogiendo un local anexo al, al de correos al que compró la Generalitat Valenciana. Es que, es que eh, bueno, yo es que estás hablando con una persona que ya no se cree nada porque han anunciado tantas veces proyectos que luego no se han materializado absolutamente en nada porque ya me contarrá el edificio de correo yo, yo siempre igual ahora mismo le está cayendo un trozo de la fachada que lo han tenido que ¿Mm? claro que está, está al, sí sí eh, está al menos cuatro o cinco años y aún más completamente vacío Eh, bueno, pues, pues promete, ha habido, prométeme, prométeme Ha habido cuatro reuniones de trabajo, ¿eh? Hostia, pues eso es mucho de ya De Carolina ¿eh? Pascual con En cuatro o cinco años mucho Con esa Asociación Valenciana de Innovación sí. Que preside García sí. Reche Con científicos técnicos, uh -huh, etcétera uh -huh. La última esta semana Sí Bien, también otro síntoma de que ya estamos en elecciones Sí, pues bueno. Mira lo que hizo Chimo Puig Hace dos o tres semanas, ya no eh, a finales de la, del mes de abril, le dio a Amparo Navarro, a la rectora de la Universidad de Alicante, de Alicante. el grado de medicina claro que hay tanto sí. habían peleado el anterior rector. Sí, yo ahí ya sí que se me cruzaron los cables. ya no ¿Solo a ti? No, no entiendo absolutamente nada. Le gustaría que alguien me lo aclarara. Porque, eh, hombre, mucho podríamos hablar de cuando se agregaron medicina de la Universidad de Alicante. Esto uh -huh. fue absolutamente increíble hace veintitantos años. Uh -huh. Pero ahora, ¿otra facultad sí, sí, sí, de medicina? Vale, y ahora, eh, esto lo hago en plan introducción, ¿eh? Uh -huh. Y otra, otro síntoma. ¿Qué te parece que Carlos Mazón viniera oh. a visitar eh, la, los puestos de venta de Palma Blanca y dijera... Señores, yo voy a pagar el informe o el estudio para implantar el tranvía en Elche. Mira la que se ha montado con el tranvía. Sí, sí. Eso lo pague yo, ¿no? Sí. Claro. Eh, otro, es que el el tranvía no, el estudio. El estudio. Otro otro proyecto abortado. ¿Cuántos años llevamos con el puñetero tranvía? Muchos años, porque cuando se hizo la vía Parque, si os acordáis, se guardó un espacio para que por ahí fuera el tram. Uh -huh. Ni vino al Trump, ni sabemos nada. Y ahora volvemos a retomar el proyecto, entre otras cosas, porque se acercan las elecciones y a nivel general tienen alguna esperanza el PP. Uh -huh. Dice, vamos a intentarlo en Elche. Bueno, pues la guinda del pastel de electoral la puso Pablo Ruz hace dos días, cuando presentó su proyecto de ciudad, que dijo que no es proyecto electoral. No. Es y por eso, eso lo presenta ahora. <ríe> sí, claro, es Proyecto de Ciudad. Y en esa presentación, Pablo, ¿tuviste el honor o el privilegio de estar en esa rueda de prensa? Estuve, estuve. <ríe> el privilegio, eh, cuidado. Estuve. Bueno, Pablo, esto eh, ¿tú puedes añadir más ingredientes? Hombre, hay cosas obviamente que no se, que no se comentan, ¿no? que se pierden un poco, pero bueno... Eh estuve vente pre pregunté preguntamos y bueno eh hecho, bueno el tema del mercado central viene, Efectivamente, es, esa es, puede bueno, ser a, la guinda. Ahora dijiste que <risa> estábamos esperando enero. Es buena, yo, es que esa. lo dijeras. Que lo dijeras. Que preguntamos, insistimos, no, pero dinos algo más concreto y demás ¿no? Porque hay otras cuestiones que sigue sí son un poco más vaguedades, ¿no? Que no hay cosas claras, ¿no? Porque, Por ejemplo con el tema económicos Fue curioso, por la parte, que no comentar el tema de la rebaja de impuestos, ¿no? Que es un poco... Ah, bueno, esa es in, otra, in, in, es verdad. In, in, ...inherente al PP, <risa> que yo creo que entra dentro de su estrategia, ¿no?, de mostrar una cara más progresista, ¿no?, para seducir, esto que se lleva de moda, ¿no? ahora, seducir al el electorado de, de, de, de izquierdas mera. progresista. Y, bueno, luego, con el, el, el, el, el tema de la economía sumergida, pues... También está bien que comentara el tema, porque es verdad que es una cosa que lleva aquí décadas instauradas mm. y, y no acaba nunca, aunque tampoco ofreció ninguna propuesta concreta. Y con el tema en Mercado Central, pues nada, lo que lo que ya todo el mundo ha leído y escuchado, es verdad que es una idea, yo creo, interesante, que puede ser incluso le haya metido un gol al bipartito, que obviamente va a jugar con eso, porque al final… Ellos plantean la eliminación del mercado en la zona provisional, pero bueno, tampoco elim eliminan las construcciones. O sea, plantean una estructura diáfana, clara para hacer ahí una terraza también de ocio y restauración mirando al río. O sea, quiere decir que al final eh, uh, uh. No, se elimina el bloque es lo que se plantea, pero tampoco está claro, por ejemplo, qué plantean hacer con los placeros, ¿no? Porque los mm. placeros van que... a ir al antiguo mercado o se van a quedar ahí... No queda claro y no, no, no respondió, ¿no? Entonces, eh, es una idea que suena bien un poco por sobretopar a los vecinos de la de la, de la zona, que se les elimine y recupere la zona verde. Y luego también el tema del antiguo mercado de la pescadería, antiguo aparcamiento, que es verdad que está ahí, que to todo el mundo se lo había olvidado, pero también es verdad que si vas a hacer ahí un aparcamiento tienes que resolver una cuestión que no es menor, que es la del tráfico, ¿no? Que, porque al final... Es lo mismo. La, la única parte... Eh, queda que tiene una salida rodada en esa zona es Carrer Macho de la Vila, creo, porque es todo ya, peatonal pego. y Carrer Macho de la Vila es una zona sensible donde además y cómos ya ha puesto en rojo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. ¿Pero que ¿Siempre volvemos a la misma historia? Sí, hombre, es que al final lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Claro, no claro. Entonces lo que empe empezó pues con una actuación que yo creo que se tendría que haber plan replanteado cuando se descubre el tema de los restos y que es un mercado de tres plantas sabiendo que debajo hay un refugio Pues bueno, eh, es verdad igual en aquel entonces no estaba la ley de patrimonio con el tema de los refugios, pero que al final volvemos un poco a lo mismo porque lo que mal empieza, pues mala solución tiene. Por una parte, el bipartito plantea consolidar ...lo que para ellos era una actuación ilegal... ...que es el mercado en plaza... Exacto. En y, que mismo, sigue, y, ...y que sigue ilegal... Sí, ...y, eh, y sí. ahora se plantea... Bueno. ...quitarlo pero volver otra vez... a lo ...bueno, lo del... tendrán que votar... ...hay que ir a una modificación del plan general... Claro. ...de forma individualizada... ...¿qué pensáis que puede ocurrir... ...en el pleno de este mes? ...porque Eduardo García Antiveros... ...estuvo hábil... no Él ...le convenció al mm. alcalde de retirar... ...ese punto mm. que iba... ...que iba todo unido... El mercado provisional con el convento de la, mm. de la Merced, el hotel en el convento, iba mm. todo unido y al final se ha retirado. ¿Esto esto qué, qué puede ocurrir? Hombre, el que alcalde que... lo ha retirado porque sabe que puede tener que eso, otros creo, apoyos. Yo creo que es una cuestión que le interesan interesa a todos los partidos que se claro. voten de forma individualizada. Claro. Porque, claro, bueno, no sé si a compromiso tiene que retratarse. Bueno, yo creo que a compromiso sí por la misma cuestión de que al resto. no Que habrá... Hombre, ellos a priori van a estar a favor en todo o sobre todo se la van a jugar con el tema de las Clarisas, ¿no? Que es un poco de, el partido que está ahora donde todo el mundo está más expectante, ¿no? Pero al final eh, el PSOE hizo un poco la jugada ¿no? que, que ha hecho también el gobierno, ¿no? De aprovecho esto y te meto esto claro, de paso, ¿no? Claro, pues te lo cuelo. Es de Clarisas. Entonces, claro, eh, para los partidos que quieran tengan posicionamientos distintos de, en esas cuatro modificaciones pues tiene sentido que se haga individualizadamente para que puedan retratarse, uh -huh. votar a favor en contra de, o abstenerse. no Porque al final, si mete las cuatro de golpe, pues claro, si votas en contra de una, claro. votas en contra de todas. Claro. ¿no? Bueno, el Partido Popular está claro que va a votar en contra de que el mercado provisional se quede ahí, en la zona jardinada, uh -huh. y en contra de que el convento de las clarizas se convierta en hotel. ¿Tú entiendes eh, este... ...este debate, esta polémica... ...que se ha levantado en, en el Che, Genoveva... ...tú estás... Yo, ...eres partidaria de un hotel... ...en el convento no. de la Merced... ...yo como consecuencia de mi edad... ...ya no entiendo nada... ...pero no. eh, eso se viene produciendo... ...hace tiempo de toda manera... ...no, yo no lo entiendo... ...no lo entiendo... ¿Qué, ...qué pasa, que no hay manera... ...entre la administración central... ...la administración autonómica... ...la puñetera diputación... ...y el ayuntamiento de Elche para remozar el convento, mantenerlo y, eh, con, y hacer algo que valga la pena, culturalmente hablando. Yo no lo veo tan difícil, no lo veo tan difícil. No entiendo lo del hotel, ¿eh? No lo entiendo. Que me gustaría que me lo explicaran, pero de momento no me han convencido. Y luego, por otra parte, lo que me resulta también surrealista es lo del mercado en la orilla de Río, ¿vale? ¿Lo ah, entiendes también? No, no, no lo, lo entiendo, entiendo. porque uh, yo me acuerdo que cuando se planteó, esto no sé si está en dominio, ahí me corregir, me vais a corregir si me equivoco, de la confederación, sí. Sí. está en dominio de la confederación. Sí. De hecho, sí, de un permiso provi provisional, de hecho. Mm. Exacto. Y ya se levantó acta por parte del SEPRONA mm. como irregularidad absoluta, ¿vale?, ...porque es una zona... ...es una zona primero que está en el río... ...y que depende de ello... ...y luego es una zona verde... ...¿cómo Punieta se puede recalificar una zona verde ahí... ...para hacer un mamotreto? Además el tema de la zona verde es curioso porque... Eh, ...los vecinos han insistido y se han movido en ese sentido... Y es verdad que hay una sentencia del Tribunal Supremo... Sí, en Sevilla. De, de, ...de Sevilla, ¿no? Sí, en, sí, en Sevilla, en Sevilla. Por la zona verde, ¿no? Es de, lo mismo, sí, sí. Una universidad que quiere extenderse a ocupar zona verde... Y no le dejaron, Y el tribunal ¿Y no le le dice, dejar? a ver, aquí la gente tiene derecho a zonas verdes y... Pero además, escúchame... Además, porque no vas a compensar realmente la zona verde con lo que se llevan a... No, claro a que pechador. no, Esto o es o su, sea, eso es una tontería. Es una zona verde en el plano, pero no ah, real, ¿no? Claro, Entonces, pero... Esa zona verde se pierde. Aparte de que... Eh, Eso es un pantallón que mm. han puesto ahí, sí. que quita absolutamente toda la vista al río. Mm. Y yo no hablo de las casas, hablo, hablo de los transeúntes. Es decir, tú vas por ahí mm. y ya no ves absolutamente nada. Sí, es verdad que ahora, por ejemplo, en la primera versión del expediente se planteaba que pudiera tener hasta dos alturas, 8 metros, que bueno, <risa> eso se ha quitado y ahora <risa> se va a dejar en planta baja. Pero es verdad que ese mercado, a pesar de su provisionalidad, que lleva, lleva ya más años provisional que, sí. Sí. que, que años tiene el proyecto, eh, lleva acarrea, acarrea problemas desde el principio con el tema, por ejemplo, de los olores y, y demás. ¿no? Y no hay residuos, Dios que pase. Demás. Entonces, yo lo, hay muchas cosas que no se entienden con todo esto, que al final ha sido... Un mal sueño para todo el mundo, ¿no? Para Ahí la política te, y para vecinos. Ahí te vas a pasear y hay pero un dolor a, a pescado que te pescado, mueres. Sí, por eso, que ¿por qué no se arregló, no o se propuso al menos uh -huh. ya una solución con esos de hace años, sabiendo que esto se podía alargar en el ad eternum, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues es una más de lo que comentaba antes, que lo que mal empieza, pues mal arreglo tiene, claro, ¿no? Claro, pero y luego además... Hay que ver cómo... cómo además poder, cómo. es que yo, sinceramente, creo que es una mala concepción de, lo que, de, de, de para qué sirve ahora mismo un mercado central. Me, me gustaría que me explicaran, mm. que me dieran un, un buen estudio de cuánta gente va al mercado central, cuál es el tipo de cliente que tienen, si verdaderamente hace falta, o si, como en todo el Mediterráneo, no podríamos tener dos o tres veces a la semana, en la Plaza de las Flores o algo por el estilo, un mercado de productores como hay en todo el Mediterráneo. En mm -hmm. el mercado de productores sí que hay por la zona no, de... No, pero digo en la zona centro. Mm. Sí. sí hombre, pero tú, tú dime a mí. ¿tú, eh, eh, tú? Sabemos que está obsoleto lo de los mercados de abasto. Hombre. Esto era del medievo cuando la ciudad... No, no tenía... claro. Y cuando pero no había otro pero, en toda la ciudad. Pero tenemos mercados eh, sí. municipales. Uy, ya, eh, pero bueno. Que hay... Eh, Realitado con... Exactamente. Eh. Solo hay uno que privatizó su gestión sí. el Pla de San Josep. Pero Barcelona, Madrid, ya, pero Plaza Barcelona... Entiéndeme. Sí, el mercado ellos eran, en capitales también. Claro. De Valencia, sí, el, también, ¿no? Pues tienen diferentes usos también, pero que sí. sigue siendo... Pero el uso grande. el uso verdadero de un mercado central se ha perdido. Sí. Y más en una ciudad uh -huh. como Elche, que tiene grandes barrios, en Carrus tú tienes dos mercados. Sí, bueno, a ver, que tiene supermercada, pero bueno... Que al final no, de... dos mercados oh, mercados. sí, sí, sí, sí. sí, sí que me gustaría saber además ahora mismo qué nivel tienen de venta porque me han dicho que han bajado mucho también. Hombre, al, al que le va muy bien ese mercado provisional de todo el que se puso ahí porque abarca mucho más mercador que sí. tenía cuando estaba. Hombre, tiene todo el corazón de Jesús. Plaza mm. de sí, sí, eso no, pero, sí. Pero por eso que, pero, que los mercavíos tienen y es de los que más mercado tienen. Sí, pero ¿no? los Pero también y... ha perdido todo lo del Raval. Pero tengo que deciros que los placeros de momento no se han pronunciado mm, si vale. están de acuerdo o no con que sea definitivo el mercado provisional Porque aún no han visto el proyecto de pimesa Aún no lo han visto. Veremos qué es lo yo, que exigen. Que <ríe> no, no se han visto y ya veremos si dentro de cuatro años y que yo no vea. Volvemos a hablar de lo mismo. Bien, L del tranvía no le he preguntado a Pablo. <ríe> eh, Pablo, sí, sí. Eh, ¿se equivoca el equipo de gobierno actual? al oponerse de forma tan vehemente al tranvía, a la implantación del tranvía en el Che, con creo, independencia de que el Partido Popular lo esté mm, utilizando sí, de norma electoral. Sí, bueno, aquí sabemos que a un año de las elecciones todo hay que mirar en la sí. prisma ¿no? electoral, aunque todo el mundo esté siempre ¿no? en la campaña electoral. Sí. Pero yo creo que, sobre todo, se equivocan rechazando el estudio de la diputación. Claro. ¿no? Al final de, ¿Quieres hacer una, un estudio del sobre el tranvía...? Hazlo okay. Otra cosa Obviamente después Es si eso se va a desarrollar si se va a impulsar o no Porque todos sabemos Y el propio Amazon sabe Que la que la competencia Para meter la pasta La plata mm -hmm. eh, El líquido para el trame es, <risa> es la Consellería de Política Territorial claro. La Generalitat Entonces yo creo que no cuesta nada Dejar que el estudio avance Y además ellos también a nivel político no Pues no salen como los Eh, los políticos que no quieren el tranvía en Elche, ¿no? Claro. Que luego también... Que es así como se están claro. eso Que luego es verdad que podríamos plantear porque se porque el PP pone el tema del tranvía ahora, un año de las elecciones Río, eh, y, y, y no lo ha planteado hace dos, tres, cuatro años, cuando empezó <risa> todo el tema del plan de movilidad de la Generalitat a nivel Alicante-Elche o el pemús de Elche sabiendo que que es, digamos, donde también puedes plantear el tema y, y plantearlo con fuerza para modificaciones de planes territoriales, que es un poco claro. lo que está en marcha, ¿no? También es verdad que también hay que analizar, ¿no? O sea, si se quiere impulsar el tram, eso va a ir en contra de que no se impulse las cercanías, porque también hay que empujar con el tema de cercanías, que es lo que ya tenemos... Y que se ha visto que si no se empuja, esto no sé cuándo se va Bueno, que tenemos renovar, como no, no tenemos. Lo de Las, las cercanías... cercanías sí, sí, no, eso por, es una vergüenza. Por, por, por en mayúsculas, eso, además. Mayúsculas. Que, que Yo entiendo que al final el tranvía pues ojalá tuvieramos Trump, ¿no? que también se podría plantear. Uh -huh. pues, claro. De Alicante a Elche, o de Elche a Creviente, Santa Pola, que es la zona de influencia de, claro que de Elche. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, también entiendo que no tendría por qué ser cuestiones luego... eh, que se... Excluyentes cuando Puig viene a Alicante últimamente mucho y no para de anunciar líneas de tram eh, reformas de paquete científico, sí, mercados... Sí, pero y ahora, eh, para Alicante. y para Pero Alicante, ahora Chimo Puig está ocupado, al igual que el alcalde, en anunciar que van a defender mm. eh, pues ante los tribunales el recorte del trasvase Tajo mm. de Segura. Si me permite, quería sí. hacer una puntualización sobre el Trump. Ya. Os habéis planteado... Eh, ...¿cómo está decortado Elche... ...con todo el norte de la provincia?... ...bueno, total, ¿habéis total intentado no, no se ¿habéis intentado ir a la claro. Marina Alta desde Elche?... ...no se puede, si es pues que... ...pues lo puedo contar... Mm -hmm. ...es una pues... aventura que puede durar entre 5 y 6 horas... ...para llegar a Denia o a Calpe... Mm. Joder, no, ...no me fastidie... ...famoso corredor mediterráneo, ¿vale?... ...a mí me parece estupendo... ...de que lo, las cercanías se trabajen... ...y se deben de trabajar... ...es impresentable lo que tenemos... Pero jóvenes, es. eso no excluye mm. tener una línea de tram que enganche sí, en Alicante que es que es con la, la línea de tram que va sí. a toda la Marina Alta. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo vamos a tener turismo si mm. ni siquiera pueden <risa> utilizar el transporte público? Mm. Claro. Y hay cosas que flipo. Sí, bueno, al final es que es un poco con el tema de de que al final Elche <risa> es el, el hermano pobre que no es capitán. ¿no? Entonces, Siempre. Se nota mucho y... Y no se hace nada para revertirlo, ¿no? Ya, eh, pero para eso están los políticos, y, y luego, se supone. Eh, pues es el tema, ¿no? luego el tema de correos, no, pues año y medio para, <risa> para, para ver lo que vas a hacer ahí. Pero, y da bueno, risa, sí. No. Disculpa que te haya eh, no, cortado, pero es que eh, me no. parece que vamos. Eh, del agua, lo del tema del agua. ¿Todo sigue igual, Genoveva? Y yo llevo 10 años fuera del periodismo pero activo. Grave, pero ahora es grave, sí. es que van a aprobar van a un plan hidrológico. Sí. Hemos estado muy cerca de esto en varias ocasiones Sí, ¿eh? sí pero ahora, parece que, pero ahora a... parece que va en serio No, no, es gravísimo esta... Es gravísimo porque dependemos de esta agua ¿Y qué os parece la, la respuesta de Chimo Puig, la respuesta del PSOE? Porque esto lo está haciendo mm. Teresa Rivera Sí, a, al final <risa> ellos tienen como... Si sí son los míos, una, como un, decía imagino aquel Imagino que tiene que el señor alcalde con pues todo esto del trámite más que es lo que viene no de su propio color, el que le está haciendo un poco la puñeta, ¿no?, entre, entre comillas. ¿Vosotros pensáis que irán a la manifestación? Hombre, del... Ellos han dicho que van a ir a las concentraciones. Ya lo han, que han dicho, ¿no? ICAN, sí. eh, es que no les queda otra. Y además no les queda otra, ¿no? Que al final no. yo entiendo que, bueno, pues, los regantes también pues los lo reciben y demás. Pero bueno, al final no se puede opinar que es su partido que está planteando esta cuestión, ¿no? Y sobre todo eh, que... No puedes, ¿no? o lo que veo desde afuera, ¿no? que no puedes plantear una, un recorte importante después pues, del caudal que afecte a... Algo para los regantes y para recursos en general. ¿no? Cuál, cuidado, regantes, claro, es también porque para porque agua. Porque luego, porque luego todo el mundo de, de, consumo, de, eh. de Madrid y de turismo viene aquí a Alicante, claro. a Elche, a la a costa, el agua a beberse su agua, a regar el agua de sus urbanizaciones, sus chalets, que la y no nosotros. es solo agua para regar, ¿no? ni, ni para campos de golf tampoco, no que parece un poco... Entonces, bueno, el tema es que tampoco si se plantean una, unas desoladoras ni sistemas alternativos potentes, que además son más caros, eh, hasta hacer algún tipo de reducción, pues no se, no se entiende, ¿no? Luego, también hay una cosa que he leído que también afecta el tema de... que desde Madrid también, desde la capital del reino... También en Anjuez y más y por debajo los caudales, ¿no? Porque no sí, tienen sí. Eh, rehabilitado la oposición no no que depura. debería que eso ayudara a que aquí pudiéramos tener. entonces mira, ese, ese es el problema. Es una consecuencia ¿no? de, de hechos que, bueno, aquí al final pues es un plato más de mal gusto para los gobiernos de, del preso, lógicamente, que se ponen un poco de perfil e intentan capear el temporada con el tema de... De, de los juzgados... pero es verdad que es un tema vital no el agua para los regantes de para esta de aquí sino sí. solo para los regantes no para cabido, el consumo ¿no? para, para el consumo, sí, consumo humano de, de la vida día claro día. claro y, y la fórmula es ...desalación... claro pero que no, no eh, eh, ¿Cuántas te lo has plástico. oído tú esto? Sí. Uy, muchas. ¿Y, sí. la, y la desaladora que teníamos en Alicante... Sí. Eh, eh bueno, sigue bebemos de ella, bebemos de ella, sí, la pero la, la de Torrevieja, por ejemplo, que se ha construido, todavía está medio gas. Pero por eso que al final la desaladora no es una alternativa a corto plazo. Yo no. creo que se puede plantear o no, no no sé, si a lo mejor es viable que se plantee cierto recorte, una de las desaladoras estén a pleno rendimiento, pero claro, claro. si tú no puedes sustituir eso, algo claro. de un ¿Cómo lo planteas? No puedes sacar agua de... De debajo de, nada, de las tierras. ¿no? Aunque ah, no. ahora, debajo las tierras, tampoco, El porque también se está secando, ya ¿no? Se está secando ya también. ya no queda. No, no, pero además es que, escúchame, tanta puñeta de la riqueza turística de sí. la zona de Levante, que lo que tú has dicho mm. muy bien. Es mm. decir, señores, cuando venís de Madrid de, y de otra zona de, de España... ...vás nuestros recursos. Claro, consumir nuestros recursos. ¿Cómo vais a cortar los recursos que luego consumís vosotros? Mm. Cuidado. Y además, escúchame, desaladora, vale, cuando vengáis aquí y tengáis que pagar el agua, mm. al precio que la vais a pagar, veremos lo que pasa. Mm. Aparte de la caridad del agua de las desaladoras. Eh, como estamos en la recta final, vamos con lo que más no, me gusta, por lo menos a mí. Candidato del PSOE, del PP lo tenemos claro. De Ciudadanos, no sé si, eh, bueno, quién será. No sé si habrá alguno. <ríe> y si habrá. <ríe> de Vox, tampoco box no, mm. no es un partido que no sabemos dónde está su, sí, su, su, su líder, cabeza. dónde está su ejecutiva, sí. dónde está su gestora, no, su, no lo sabemos. Su gestora está en Alicante. Sí. Sí. Pero yeah. sí, el es, resto son... Hay, hay varias incógnitas. ¿no? no lo sabemos. Y el PSOE ah. tampoco. Y oh. eso que lleva 100 años de, de historia A sus sí, espaldas, no. más de 100 Hay muchas incógnitas, pero bueno, yo creo la más atractiva ¿no? La que más... Sí, que sí claro. porque vemos a un la alcalde marmo, La de más morbo porque, ¿Cómo veis sí. vosotros al alcalde? Vemos a un alcalde... Frenético eh, que, que tiene muchas ganas y sí, sí, eh, Aquí mismo, en el Telenite Entrevista, lo dijo Que él eh, está ilusionado ¿También? Que él tiene el apoyo social Que él va a preguntar A sus compañeros, va a preguntar también A la ciudadanía si se presenta o no ¿Cómo estáis viendo vosotros al alcalde en esta recta final de su segundo mandato? ¿Será ya. el último? Bueno, pues, eh, ah, es, es, es un tema interesante. Habrá, habrá que esperar a, a verano ¿no? que el PSOE tenga sus procesos. Bueno, Alejandro soler eh, vino aquí sí. a esta casa, no le pudimos sí. hacer la entrevista, eh, pero le preguntamos para cuándo va mm. a presentar ya las primarias, mm. al candidato, su propuesta. Y dijo que para después del verano. Sí, sí, es que es su proceso después del verano, entonces... Mm. Hay que esperar y bueno, al final obviamente pues eh, Carlos quiere repetir porque es lo que, sí. no solo lo que ha dicho ya por por todas partes, sino que se ve, ¿no? Obviamente que él tiene mucha presencia. Sí, está en todas partes, ¿eh? Y quiere ¿eh? repetir mm. y él obviamente pues, también juega con eso. No es verdad que él ya no tiene peso en la estructura del partido a nivel local, pero bueno, juega sí, que no. es el alcalde y que tiene la presencialidad y que es la máxima cabeza del ayuntamiento. Y con eso le echa el pulso a Soler, ¿no? Claro, pero ya, luego hay otra cosa. Pero si no es Carlos, ¿quién? No, no, eh, pero de, sobre claro. Carlos, sobre sus lo movimientos. Eso es eh, eh, Genomeva dice que lo ve frenético. Tú, Pablo, lo has visto. Bueno, no, que no para sí, de, sí, de, sí, que no para está de salir. Está en todas partes. Sí, sí. Tú, Pablo, has dicho que no tiene peso dentro. No. Es una obviedad. Sí, sí, sí, no sí, tiene sí. peso. Está totalmente solo porque lo no lo quiere. Lo sí. No lo quiere en su partido local. Sí. ¿Qué creéis vosotros que está haciendo ahora, Carlos? Supongo que estará diciéndole bueno, a Chimo Puig... Hombre, obvi <risa> obviamente lo que hablábamos antes de la... Hazme ese favor, Chimo, hazme hablábamos antes de la capital y la reivindicación, obviamente va todo hilado, ¿no? Con la, el interés político y el... No, la, no me toca las gestañas en esta cosa, no sé, que a lo mejor... Pero eso es muy duro para un alcalde, tener sí, que pero, plegarse pero, sí, pero, por su pero, ambición es, es, política es, a es lo que Chimo Puig... Diga. Es triste, pero es ley de vida Nadie va a toser a su superior salvo cuentas excepciones, ¿no? Entonces ¿Esto eh, sí o no? Hubo un pleno en el que por unanimidad le reprobaron que la deuda histórica no bueno, se saldase, el... ah. sí, bueno, algo así, ¿no? No, no reprobaron, ¿Eh? Pi pidieron no, no la reprobamos. pidieron que se exigiera, ¿no? Y sí. eso les sentó mala Chimopucho, ¿no? Pues bueno, no lo sé, el no tema es que esa, esa misma semana estaba Chimo también ya en, en Elche, ¿no? Al final, entonces, bueno, claro, se de, dicen muchas cosas. De todas maneras, Chimo a dado sus cálculos y Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. yo lo que Entonces, estará calibrando a ver qué lo que le conviene más. Yo, yo lo que también veo es que me da la impresión como que Chimo da por mmm, ganada la batalla de Elche y Sur, ¿no? Porque él baja... Ahora está con el tema de la Vega Baja, ¿no? pues con el tema también de, del agua. Pero él se está centrando mucho, muchísimo en Alicante, porque quiere rebañarle la alcaldía al PP. Pero bueno, eh, eh, en Elche tiene un alcalde, que es el alcalde de la tercera ciudad claro de la comunidad y un polo industrial importante. Y es uno de los pocos olavidas que tiene Carlos también, aparte de con los proyectos con los que puede llegar a las elecciones, claro. para eh, decir, yo tengo que ser el candidato. Es cierto, lo, el análisis que has hecho, está rebañando, quiere rebañar sí. la alcaldía al PP en Alicante, sí. Chimoput. Sí. ¿Eso significa que volverá otra vez a llevarse el centro de envejecimiento? No, Alicante, hombre, dijo, ya. primero Alicante, <risa> luego Sería ya el rizo del rizo, ¿no? pero bueno, bueno nunca son... se puede esperar. Ellos son capaces ¿no? de todo. Sí. Bueno, hacer lo que les da la gana, sí, básicamente. Sí. Eso es sí, pero, así. Bueno. Pero yo es que te digo, yo a Carlos le veo cierta probabilidad de repetir por eso, porque esto es un feudo. Mm. Es, decir, es una ciudad muy grande mm. y solamente ganó una vez el PP. Cuidado. Yo creo que es muy, muy probable que repita, pero ya veremos también cómo pueden sentarle algunos proyectos próximos en el electorado. ¿Vosotros tenéis candidato preferido para el PSOE? Bueno, eh, eh, como o... no me torturen no lo pienso decir. <risa> <risa> bueno, no es preferido. ¿Vosotros podéis pronosticar eh, a qué candidato podría Alejandro Soler proponer? Si pues, sí, claro. dejar el alcalde... A nivel local es complicado. A nivel local. De... No, acércate al micro, venga. Ay, perdón. Te no digo que, que a nivel local es complicado. Bueno, ¿Lo, ¿Lo es... tiene complicado, Alejandro? ¿O lo, crees lo que... que ya lo tiene? Hombre, bueno, lo que siempre se ha planteado es el tema de Héctor, ¿no? Que es también de los veteranos ya en el equipo de gobierno sí. y que conoce un poco sí. la administración, ¿no? Sí. Es verdad, obviamente, que, que al final tampoco es una persona tan conocida como no. Carlos... Y yo es un poco la basura que está jugando Soler, ¿no? O sea, perdón, eh, Carlos, que no para de salir, además, en, el, en todas las cuestiones. Es un tema complicado porque, ¿Cierto? bueno, se, se dice que se comprometió... Y además cuando, en lo de la... los socavones de Porfirio Pascual, sí. un tema tan importante no, fue eso no es una broma. Héctor Díez, mm. eh, para dar a conocer a los sí. vecinos el proyecto, el estudio, y, y, y, y ahí se presentó el alcalde y no dejó hablar a Héctor 10 Al menos no habló. Pero por, por al... eso, porque al final... Eh, Hay cosas muy sutiles que se ven el día a día que hay que analizar fríamente, ¿no? Para ver un poco, ¿no? De por qué aparece aquí y allá, ¿no? Yo creo que está claro que él tiene que hacerse notar para... Lleva ya un año al... a trajo. ...y ver qué tiene que ser el, el, el candidato. Si es el mejor, pues eso se verá dentro de... Bueno, después del verano y después dentro de un año. No sé si el PSOE está para innovar mucho, ¿eh? En el Che. Sí. Eh, ...porque... De, a, ...no lo tengo claro... Eh, ...también se ha hablado de la concejal de Educación... ...de María José... Bueno, yo que eso sí. es, eh, ...pero esto yo creo eso que, que es... Lo, ...yo lo descarto porque... Sí. ...si a Héctor puede conocerle menos gente... Puede conocerle menos gente ...no, no, ah, no ahí, es ahí están bien. igualados... ...lo que para la ventaja es que es mujer... ...sí, pero bueno... yo ...no no tiene no tiene la experiencia política... ...ni las tablas que pueden tener sí. a día de hoy Héctor... ...ni, ni Carlos, eso es ¿Qué, así... ...que queda no, eh, queda solo un minuto... Y, y la verdad es que os iba a plantear lo de las exhumaciones eh, en el cementerio viejo, pero es que no no da para más. ¿Pero vosotros pensáis que Marga Antón debería dimitir? Hombre, Pablo. Des, des, desde luego la, la, la gestión mala se ha hecho, ¿no? Y cuando sí. uno es político... Eh, Tiene que asumir a consecuencias. Eh, sí. Ahora vamos a Como cómo, Margarita cómo, Robles. Cómo, cómo, sale, ¿Cómo sale esto? Porque al final el concejal es el responsable último y no puedes desentenderte de lo que ocurre. Ni decir, es tu, es tu que, ni decir que tú no que has visto toda otros, la documentación sí. no, eh, hoy, hoy hemos empezado diciendo que la culpa es del cha cha, -cha sí. Sí. es como deberíamos acabar esta tertulia Finalmente. gracias Pablo Serrano, no hay tiempo para más, gracias Genoveva Martín volveremos dentro de X días volveremos, volveremos. para seguir debatiendo supongo que este y otros asuntos más lecciones efectivamente, gracias a los dos más candidatos <ríe> La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Ja pots trobar a Elge el contenidor del Cicotets Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, Cicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu minipunt més pròxim. Els veuràs situats a Carrús, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Minipuntnet a Elge, més a prop. Més fàcil. És un missatge de UELCH i Ajuntament del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 Punta pala noche puta pale rojo de perlas ahvache la con mi Versalles Punta pala noche puta pale rojo de perlas ahvache la con mi Versalles Que foca foca fue, fue, fue? tía con colavo allá la colavo arriba y abajo cada bruno wow denotela Frenchie quiero que lo telá soltando lo Frenchie cheque cheque lo disparo con la fania hagamos con salseros bendicen todas mis canciones Para que tú te por la monda pala, noche puta pale rojo tu tela savage la con mi Versace. Por noche puta pale rojo tu tela savage la con mi Versace. Como nunca ve, si son comin, si va. Ushi abinoni. Visten con Milano, sin cook. Dios bendiga ya. Tu peles savage, la con mi Versace Junto a la noche, puto pa' derroche, Tu pelos savage, la con, sí, con mi Versace Estilé, subi y del saliendo del callejón Desfilamos de Augusto, menor colmatón Con la tanga Gucci, en una cola de motor Me llevo todo el mall, monta'n un camión con. con el rojo con el rosa, vestida de blanco Me he visto de novia, pero no soy tu esposa Mi no tenis valentino, mi bizcocho de machino un diamante azul marino Y si oye bolas ropa, pico pa' que soy la más real Bitch, me creo de verdad Me doy un flow de pack, I'm the